Hola, Vero m a g l e n n a n ¿cómo te va? Hola, Juan Pablo Gavaza, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Verito? Hola, Romina Gutiérrez. Contanos a ver、andan? qué nos traes para hoy. Bueno, que, Ayman te queremos、también. escuchar. Y, Pablito Ayman, bueno, te manda s a l u i o Sí, en, en realidad, este, me gustaría que por ahí charláramos un poco, ¿no? Porque、eh, hoy, cuando pensaba, en estos días, cuando pensaba el tema de, de la columna. Eh, nos obliga como a, a tomar uno, dos, tres temas, cuando mucho, digamos, para, para intentar desarrollar、eh, una única idea o, o un resumen de ideas.、Sí. Y la verdad que la noticia de, de ayer,、eh, de que encontraron、eh, muerta Cristina Vázquez, ustedes、eh, mm. lo comentaron, esta joven que estuvo、eh, 10, 11, 12 años, sí, presa, 11 años. 11 años presa. Y tenía condenada、eh, de cadena perpetua.、Uh -huh. Que además es este, se trataba de una persona que, digamos, pudo、eh, tener y contar con el acompañamiento de, de algunas organizaciones y de personas y demás que visibilizaron su caso, que se hizo un documental que. Pudo expresar a los medios de comunicación y, y relatar su experiencia de vida y demás. Sí, la misma la Norita que... Cortiñas había ido a visitarla y había pedido su absolución. Totalmente, y además, este, digamos, había,、eh, había tenido una visibilización su caso que nos supone. en esta idea no sé, imaginaria que tenemos las personas, de que hay cierto amparo y hay cierto cuidado. n o Cuando recurrimos a contar públicamente lo que está ocurriendo con determinada cosa, significa que hay, de, hay cierta protección n o de parte de la sociedad, de las personas que están interesadas por lo que te está pasando y demás. Y el hecho de su muerte realmente generó、eh, una, una tristeza muy profunda, Como decías vos,、eh, la importancia de politizar, ¿no es cierto? Esa tristeza y、sí. esa angustia que nos generó la situación, este, este desenlace que, de la historia de, de Cristina Vázquez. La verdad es que pensaba en otros casos,、eh, como que ustedes también mencionaron, el, el caso de Luz a i m é Eh, esta joven、eh, trans que se encuentra bueno, con prisión domiciliaria y por la cual、eh, hay también una, una movilización de parte de las organizaciones, del activismo y demás en, en defensa de un tratamiento justo de parte de la justicia. n o、eh, Hablábamos de, de Cristina condenada injustamente, después se dan cuenta de que era inocente, la liberan después de haberle arrancado tanta cantidad de años de su vida. Eh, hablamos de Luz a i m e Díaz, que tiene 23 años y que, bueno, en este contexto de pandemia también los juicios que se posponen y, y, y todo lo que,、sí. lo que va retrasando estas causas. Y pensaba en i g u y que también, digamos, estamos de, de causa, de juicio pospuesto, pospuesto y pospuesto. Y, y,、eh, Y, y lo que es una noticia y lo que es la cobertura de un hecho hay una persona de la que estamos hablando n o detrás de cada una de esas cuestiones noticiables hay, un, hay un, una persona a h y un ser humano que además fíjate que estos casos que estamos mencionando una, una mujer、eh, una mujer trans una lesbiana son todos cuerpos Eh, corporalidades con determinadas características y además el denominador común de la pobreza, ¿no? Exactamente. Y también el denominador común del de activismo y las organizaciones de manera cercana.、Eh, sí, estos dos ¿cuán? casos justamente son los que han derivado en campañas de absolución tanto para Luz como para Iggy. Y de hecho ahora han unificado esa campaña. Exactamente. La unificar, un invito a la gente que esté escuchando、eh, la radio a que si quieren colaborar, si quieren firmar, si quieren estar a t e n t e s a lo que va pasando con esto,、eh, simplemente buscan como campaña de absolución,、eh, y, y ahí se van a encontrar campaña de absolución、eh, por la absolución, perdón, de Iggy o de Aime, y van a encontrar que incluso las fotos de portada están, están juntas. Este, ambas, porque han, han, han unificado、uh -huh. esa causa.、Eh, pensaba que, por más que podamos hacer desde las organizaciones y de todo, un seguimiento, una batalla de todo esto, y generar、eh, algunos casos como emblemáticos, como fue, por ejemplo, el caso de Pepa Gaitán, en el que también, digamos, es un caso emblemático que,、sí. de hecho, se determina que el Día de la Visibilización Lésbica tiene que ver ¿no? con su. Con el crimen contra m e l l o Con el crimen、sí, lesbodiante、claro, que.、Sí. Exactamente. Digamos, hay, hay logros de conciencia y de todo eso t que vamos acompañando, pero eso no significa que podamos proteger de las injusticias. Las injusticias se cometen, el Poder Judicial, machista, sin visión de género, patriarcal y demás, actúa de todas maneras. Desde el activismo lo que hacemos es exponer esa situación. Pero no podemos, digamos, no, no somos, este,、eh, no tenemos un poder mágico que pueda cubrir, digamos, la necesidad de las personas al punto de protegerles de que no se cometan esas injusticias o de salvarles la vida, ¿no? como en el caso de Cristina, que nos sentimos con un vacío tremendo porque todo lo que se pueda haber hecho no alcanzó, no alcanzó porque, porque se, está muerta. Digamos,、sí. y eso, digamos, tiene un impacto como este, en, en, nuestra, en, nuestra, en, en nuestros corazones, en nuestros sentimientos, que, que realmente genera una tristeza muy grande. Y yo pensaba en todas estas cosas, y en esto que también soy antiefeméride, me cuesta mucho plegarme a la cuestión de la efeméride, pero digo, ¿cuál es el papel? De la radio y qué ha pasado a lo largo de estos 100 años de radio con las voces que han ido apareciendo. n o、eh, Cristina Pedraza decía hoy:、eh, las mujeres en un comienzo éramos、eh, la acompañante del varón conductor. e x a es la decoración. La, la decoración del a r t Para el detalle, voz, siempre、sí. vinculado a, a una voz muy linda. ¿no? Exacto. Eh, seductora, sexy, seductora, sí,、eh, durante muchos años.、En、los datos del tiempo, la hora, Exacto.、Eh, la, la pavada, richita, la pavadita, la risita,、mm. ¿Sí, claro, con c r e c e n t e Claro, y voy a hacer un poquito autorreferencial con esto. En realidad, creo que, que cuando hacemos radio, cada quien, aunque no nos m e n c i o n e m o s en primera persona, siempre estamos hablando de n o s o t r a s m i s m ¿no? a s de nuestras realidades.、Eh, La cuestión de, de la voz bonita, que, que muchas veces digamos, he recibido ese halago,、eh, siempre me parecía como que era una cuestión muy superficial.、Eh. Ahora lo entiendo que es una herramienta que, que la podemos usar para decir muchísimas otras cosas, donde la belleza o no belleza de la voz、eh, es una cuestión secundaria, ¿no? Sí. Eh, pero casi sí, como sí. que renegaba un poco de que, esa, de, de que ese elogio constante, cuando en realidad lo que, lo que queremos quienes hacemos radio es que nos escuchen qué es lo que estamos diciendo, además de cómo lo estamos diciendo. Claro, claro. sí. Igual la interpretación de, de los contenidos muchas veces hace que lleguen a nuestros corazones, por eso también yo te he dicho, también voy a hacer autorreferencial, voy a aprovechar este espacio que, que <ríe> habilitaste, qué hermosa voz que tenés, MacLennan. Bueno,、eh, lo, lo importante, digamos, es que esa herramienta sea、eh, utilizada para darle un contenido a qué es lo que estamos diciendo. n o Y en estos 100 años,、eh, las mujeres、eh, han empezado a tener、eh, otros protagonismos y, de hecho,、eh, gracias a un relevamiento que se hizo en el Foro Argentino de Radios Comunitarias, Se logró determinar que hay una gran presencia de mujeres en los medios comunitarios, en las radios comunitarias, como es Radio Kermés, no así en los modelos más hegemónicos. n o Bueno, lo vemos en los noticieros de televisión, donde muchísimas veces,、eh, digamos, se le exige una presencia y una belleza, una corporalidad determinada a las mujeres, cuando el varón, la verdad, que el aspecto físico no se tiene en absoluto en cuenta, sino que simplemente tiene que ser una persona. idónea para la tarea no en el caso de la mujer además de ser idónea tiene que tener、eh, belleza y un montón de cosas juventud, etcétera. vestirse de determinada manera peinarse etcétera etcétera toda toda una parafernalia en la que siguen los cuerpos feminizados teniendo protagonismo pero volviendo a los 100 años de la radio y al, y al espacio que se ha estado a, a, abriendo hacia otras voces pensaba En cuanto todavía le falta a la radio de diversidad, de diversidad sexo, genero, genérica y política. Nos falta todavía muchísimo. Creo que hay algunos medios que estamos haciendo como una apertura, que tratamos de que estas cuestiones sean transversales, no solamente a un programa, sino que aparezca. La diversidad y la disidencia sexual y la información sobre estos temas de manera transversal a toda la programación, a la música y demás. Y,、eh, digamos, generar un espacio. Que sea visto por el colectivo LGBTIQ, como un lugar desde el cual se puede, puede, puede existir esa presencia. Incluso sería maravilloso que fuera en primera persona. c m e a r esos espacios también es importante. Claro, me parece que ese es un desafío de la radiofonía, cumpliendo los 100 años, cuando hablamos de diversidades y cuando hablamos de pluralidad de voces,、eh, tenemos que seguir insistiendo, como así hemos logrado. La presencia de manera más contundente de las mujeres en un rol que ya no es de adorno, sino de contenido, de conducción y demás,、eh, seguir abriendo cada vez más para poder incluir al amplio aspecto de diversidades que existen en lo que llamamos resumidamente colectivo LGBTIQ, ¿no? Pero que hay muchísimo más para poder explorar, para poder conocer y para poder poner en primera persona. Creo que es, es un desafío sobre el que tenemos que seguir trabajando. ¿Y por qué es importante que estén? Porque cuando las mujeres pudieron hablar en primera persona en la radio y pueden hablar hoy en primera persona, traemos la realidad y hacemos un recorte de esa realidad y hacemos noticiable determinados temas que tienen que ver con la perspectiva de la mujer y mucho mejor aún si tiene que ver con la perspectiva feminista no para salirnos de la cuestión biologicista de hombre mujer sino que cuando hablamos de mujeres quiero que se entienda que estamos hablando de feminismo porque si no vaciamos el contenido y seguimos hablando de mujer por el sí, hecho sí, sí. de corporalidad femenina y nada más no estoy hablando de feminismo entonces digo Es importante las voces del feminismo en la radio porque es transformador el feminismo. Y el feminismo viene acompañado, al menos el que yo pertenezco,、eh, de las personas trans y de todas las distintas corporalidades diversas y disidentes. Entonces, hablemos de transfeminismo y, a, y la apertura de los micrófonos y que esté en primera persona esa otra corporalidad para que pueda decir desde su propia experiencia Desde su vivir, traernos una realidad que tenga que ver con, con ese lugar desde el cual está parada esa persona,、eh, ese colectivo que está parado desde un lugar muy particular y muy especial, que además forma parte de los sectores más vulnerabilizados de esta sociedad heteropatriarcal, ¿no es cierto? Entonces, sería fundamental, digo, que sigamos insistiendo, que nos encuentren estos 100 años de radio en una búsqueda de. Mayor y mayor y mayor cantidad de pluralidad de voces.、Eh, más o menos eso es lo que quería compartirles. Muy bien, Vero. Buenísimo. Y、bueno. en ese camino, más vale que estemos. a r Gracias y claro abrazos. Que、sí. ¿Eh? Claro que sí. Abrazo、eh, y bueno, un saludo muy grande para toda la audiencia. Gracias, Vero. Chao, chao. Todos los jueves, Vero Maglena nos trae su columna Desgenerada y Disidente en Radiocracia.